Un viaje para el plan, me invito y con mucha pena no acepté su invitación. Monchocote tiene un viaje para el plan, me invito y con mucha pena no acepté su invitación. Porque yo supe en ese lugar y que no vive el compadre Simón. motivos que tuve serán amigos pa' ausentarse del lugar Preguntaba cuáles fueron los motivos que tuve serán amigos pa' ausentarse ese hombre salió del pueblo loco de la decepción a mí me cuentan las personas que lo vieron que ese hombre salió del pueblo loco de la decepción en el camino sobre un peralejo se quedó enganchado el sombrero de Simón en el camino sobre un peralejo se quedó enganchado el sombrero de Simón Desde la vez que ella vive triste y solitario y no ha querido regresar, también supe que desde la vez que ella vive triste y solitario y no ha querido regresar, y que de noche se asome en la sierra a ver la luz y que alumbran el plan, y que de noche se asome en la sierra a ver las luces que alumbran el plan.